No podemos contar con el sector empresarial para esta este para esta acción porque cada vez que, que se le, que se le pide algo eh, se ponen la camiseta de la gente para la foto y después este, siguen con su camiseta propia puesta eh, no son incumplidores seriales no cumplen si no le controlas muy fuertemente no cumple ningún acuerdo, así que es una situación muy compleja, entiendo que estamos al, al a un límite que va a haber que empezar a desarrollar otras acciones porque acuerdos con las grandes el, con y no me estoy refiriendo al al empresario en general, eh, me estoy refiriendo a las grandes corporaciones. Acuerdos con las grandes corporaciones y grandes productoras de alimentos y de demás productos. Eh, es, es casi imposible pensar en, en sostener eso por el nivel de, de trampa y de incumplimiento de acción